Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio, el programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. a c o m o están? Muy buenos días, como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Es muy grato siempre estar con, con ustedes en este miércoles miércoles 4 de, ya de, de agosto de 2013. Recién, recién acabamos de retornar de nuestras vacaciones y la Universidad de Sonora, a partir de hoy, pues、eh, retoma su, su vida académica en general en los campos de Hermosillo, Ciudad Obregón, La Bojoa. Por allá en Caborca, Santana, Nogales, les mandamos un caluroso saludo desde Radio Universidad y en particular su servidor Rafael Pacheco de la División de Ingeniería aquí de la Universidad de Sonora en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Siempre es muy grato estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a platicarle algunos temas un poco recalentaditos para ir,、eh, pues, qué, abriendo, abriendo boca en lo que se refiere al conocimiento científico y tecnológico. Recuerde usted que Ingenio. Precisamente tiene este objetivo: promover este conocimiento de la ciencia, la tecnología, las ingenierías, la aplicación del conocimiento pues, a lo largo de la historia. ¿Y para qué sirve p a a r r qué s i v este e conocimiento? Para, bueno, para, para, fundamentalmente para sentar las bases de, de nuestro país.、Eh, la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, lo llaman algunos, pues debe conllevar a fortalecer la innovación. Científica, la innovación tecnológica, la competitividad. Y la Universidad de Sonora pues, se une a este esfuerzo. Miren, les vamos a traer varias notas,、eh, las secciones de siempre: las notas mundiales, las notas locales, en nuestro país, en nuestro campus universitario, propuestas, análisis, ¿por qué no curiosidades también de la ciencia? Y algunas recomendaciones sobre algunos temas importantes que se giran al alrededor de nuestro mundo. Así es de que vamos a empezar en un segundo. Acompáñenos. Bueno, siempre es muy grato estar aquí de vuelta. este Miren, vamos a comentarles brevemente l algunas s a ráfagas, las ráfagas que tenemos de, de ciencia ahorita. La carretera del futuro, ¿sabes e d cuál es? En Holanda, país por allá europeo, ya fabrican una carretera hecha de polvo fosforescente que se carga con luz solar. Y se ilumina en la noche. Además, servirá para recargar los autos eléctricos. Una carretera del futuro n u e v o s materiales, polvo, pues polvo son minerales de alguna manera, que se le van a agregar seguramente a este asfalto, a las carreteras, para que se puedan,、eh, por sus propiedades fosforescentes,、pues、observar de noche. Eso seguramente ayudará a una mejor conducción y mayor seguridad. Fíjese nada más.、Eh, Sangre arcaica es otra nota interesante. Encontraron en Siberia, por allá, al norte, al norte, muy al norte de, de Rusia, de la Unión Soviética, pues. Encontraron en Siberia el cadáver de un mamut lanudo, congelado, con sangre líquida en su estómago. Así lo dio a conocer Simon g r i g e r i y director del Museo del Mamut de por allá, de Siberia. Estos hallazgos, pues han. Vale la pena mencionarlos,、eh, es porque en esta región de Siberia, que está muy al norte, cerca del Ártico, pues ha estado congelada por más de miles, miles, más de 30.000 años, 40.000 años, pues ha estado congelado, fíjense. Entonces, los organismos que, que habitaron en aquel entonces, pues、eh, por alguna razón natural,、eh, cayeron a lo mejor en alguna fosa o, o fallecieron por alguna enfermedad. Y este mamut en particular quedó sepultado inmediatamente por capa de, de hielo y así se, se conservó por tantos, por tantos, cerca de 20.000, 30.000 años. Se dice fácil. Nuestros mamuts que tenemos en Sonora andaron por el, por el orden de 10.000, 11.000 años. Son mucho más antiguos, f í j e s e Bueno, y aquí no se conservaron, pero sí encontramos sus huesos. Notas interesantes de alguna forma que, que nos dicen que, bueno, siempre hay cosas a s n u e v nuevas en el mundo, ¿verdad? Y que les quiero mencionar también, una nota que resulta interesante: si no desayunas, puedes sufrir un infarto, dice esta nota que anda por allá en el mundo de los internautas. Hay, otro, hay otra razón para no saltarse el desayuno: hacerlo puede aumentar las posibilidades de sufrir un infarto cardíaco. Un nuevo estudio a hombres en edad avanzada concluyó que los que no desayunaban tenían un riesgo del 27% mayor de sufrir un infarto al corazón. Los que sí lo hacían. Y no hay razón por la que eso no sea válido para personas de otras edades, dijeron investigadores en la Universidad, la Universidad de Harvard, precisamente. Otros estudios han sugerido que existe un vínculo entre el desayuno y la obesidad, la hipertensión, la diabetes y otros problemas de salud considerados precursores de problemas del corazón. Bueno, ¿por qué es riesgoso, dice la nota, este, no desayunar? Bueno, los expertos aseguran que, que el argumento es que las personas que no desayunan tienen más posibilidades de tener más hambre más tarde en el día y comer más. O sea que lo que usted se ahorra supuestamente no desayunando, este estudio dice que con el transcurso de la mañana le da por, por ingerir más alimentos. Lo que significa que el cuerpo debe procesar mayor cantidad de calorías en menos tiempo. Lo que a su vez podría aumentar el nivel de azúcar en la sangre y quizás. Llevar a la obstrucción de arterias. Esta nota, pues, pues, sugiere, pone en la tela de discusión de que es importante desayunar, desayunar bien, y que según esto, las encuestas que han realizado por muchos, muchos años a muchas personas están definiendo que las personas que desayunan, pues, tienen un, una mejor calidad de vida y tienen menores posibilidades de sufrir un infarto. Desayune, desayude bien. Y bueno, otra nota que también me llama mucho la atención: las curiosidades del mundo. La tortuga que fuma. Según nos informa la prensa de China, en las afueras de un pueblo llamado c h a n g g i c h u n vive una tortuga que se s adicta a la nicotina y fuma alrededor de 10 cigarrillos por día. El dueño dice que cuando la mascota siente la necesidad de fumar su cigarrillo, se agita y emite un silbido. Esta pregunta es de cómo se hizo adicta a este cigarrillo. La historia es todavía más llamativa. Un chef de, de nombre Tang, dueño de la tortuga, cuenta que hace más o menos dos meses descubrió que a la misma se le había clavado un hueso de pollo en el estómago. Se lo tragó, pues. Para poder sacársela sin que la tortuga le mordiera, Tang le puso en la boca el cigarrillo que estaba fumando. Así la pobre tenía algo para morder y distraerse del dolor mientras le sacaba el hueso clavado. Pues la nota dice que sí, que sí la, la, la alivió, le sacó el hueso, pero resulta que le causó este daño a su mascota, a la tortuga, ya que la había hecho adicta, adicta a, la, a la nicotina. Y dice, dice la nota, que、pues、el chef se siente culpable por haber propiciado este vicio a este animal, porque cuando le dan ganas de fumar a la tortuga, va y lo llama, se le sube y le dice, oye, dame mi, mi cigarrillo. ¿Cómo ve usted? Las notas insólitas del mundo, ¿verdad? Lo que, lo que sucede, pues. Y bueno, ¿qué le quiero comentar también? Pues fíjese que estuvimos recientemente por allá en, la, en el sur de nuestro país, que es, yo reitero, es uno de los países más hermosos, más hermosos del mundo. Estuvimos de vacaciones y su servidor, que es ingeniero geólogo, estudioso de las ciencias de la tierra, pues tuvo un tour muy, muy impresionante de la Ciudad de México a Puebla, la Ciudad de Puebla. Este, de Puebla a la ciudad de, de Jalapa, hermosa. Mandamos un saludo a Jalapa. Este, excelentes anfitriones, a Veracruz. Este, y bueno, todo ese recorrido resulta que es en el eje neovolcánico. Es una cicatriz, una enorme fractura, por así decirlo, que atraviesa desde Nayarit, lo que es todo Jalisco, lo que es Michoacán, lo que es México, Puebla, Veracruz. Y esta cicatriz se caracteriza por. Porque hay una gran cantidad de volcanes. Un paisaje impresionante, volcánico, donde están pues, una población impresionante de, de conos, de estructuras volcánicas, como el Popocatépet, l que nos tocó ver las fumarolas.、Y、no nada más las fumarolas, las erupciones de cenizas y rocas de Erongoyo, s t e de Longoyo, le dicen por allá. Entonces, e s p u también estructuras impresionantes. Como es la, la Mujer Dormida, l Isla c í h a t l el cofre de Perote, pegadito a un ladito de Jalapa, y qué decir del pico de Orizaba. Un bello lugar en donde se ven estructuras、eh, cónicas de cenizas, de rocas, de derrames volcánicos, muy parecidos al que tenemos por acá, por acá en el Pinacate, en la Reserva de la Biosfera, que ahora es el patrimonio mundial del Pinacate, y del cual también le vamos a comentar. ¿Y a dónde va mi comentario? Pues a decirles que esta actividad volcánica en el mundo, pues siempre es evidente. En México no es la excepción.、Eh, el volcán, el p o p o c a t é p e t l Don Goyo, este, continuamente se, ha estado muy inquieto en, los últimos, en las últimas semanas. Ha estado expeliendo una gran cantidad de ceniza, ceniza volcánica. Pero, ¿qué es? En los últimos meses se ha presentado un aumento en su actividad, lo cual comenzó desde el 21 de diciembre de 1994, después de 70 años de un largo sueño. El p o p o c a t é p e pues. Durante los últimos 19 años, el p o p o c a t é p e t l ha presentado distintas fases eruptivas, las cuales incluyen emisión de fumarolas, actividad sísmica, emisión de ceniza y material volcánico, rocas, pues, fragmentos. El monitoreo del volcán, uno de los más vigilados y estudiados en el país, muestra que desde marzo de 2000 aumentó su actividad sísmica y la emisión de fumarolas, por lo que la presencia de cenizas. Ha sido recurrente en los últimos años. Por, por su composición、eh, química, sulfato, cloruro, hierro, zinc, arsénico, cobre y otros materiales, las cenizas son un riesgo para la salud, sobre todo para el sistema respiratorio, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Su inhalación continua puede desencadenar una enfermedad pulmonar llamada silicosis. Y también, cuando ha habido erupciones muy fuertes, como el de Islandia, un volcán que está allá por el Ártico, Pues han suspendido bastantes vuelos en varios países de Europa. Eso es lo que ocasiona, pues, en la, en las, cenizas, las cenizas volcánicas. Aquí, en, reitero, pues, en, en Sonora también tenemos zonas volcánicas muy impresionantes. Y rescato aquí lo que dijo el maestro Paz del Departamento de Geología Académico, el cual es un experto en volcanología. Hace algunas semanas mencionó que en el, cerca de Guaymas, en el Golfo de California, en el Mar de Cortés, Hay volcanismo submarino a más de 2000. Bueno, hay, más de, hay, hay erupción volcánica, fumarolas, chimeneas,、eh, les dicen algunos, que están expeliendo desde,、pues、desde el manto, desde nuestro interior de la Tierra. Nuestro planeta es un planeta vivo. Hay volcanismo submarino también, sí, claro. y Lo tenemos muy cerquita aquí en las grandes fosas, las grandes fosas que tenemos, en, muy cerquita de Guaymas, muy cerquita de nuestras costas de. De Sonora, pues entre Sonora y Baja California. Es un mar que está en, en expansión. Baja California estuvo pegado hace, hace millones de años con nuestro estado y se sigue moviendo, se sigue moviendo todavía. Y bueno, nuestro planeta es un planeta vivo. Es interesante estas notas sobre nuestro volcán, el p o p o c a t é p e t l y también la actividad volcánica que se presenta, que se presenta en, nuestro, en nuestro estado también, en el continente, seguido hay sismos. Y estos son detectados por el、pues, monitoreo sismológico. Y déjenme comentarles también que、eh, tuvimos una, nos encontramos con, que existe una convocatoria, una convocatoria que e m i t e nuestra Universidad de Sonora,、Esa、es la convocatoria para la, para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. Eh, con el ciclo de la administración, dice la nota 2013-2017, la Universidad de Sonora se encuentra en una nueva etapa de definición de su quehacer institucional que conduzca a establecer las directrices que guiarán sus actividades en los próximos cuatro años. Como centro de educación superior pública y autónomo, tiene que promover la discusión libre y colectiva acerca de cuáles son los retos a l a s que hay que hacer frente para consolidar. La formación profesional que imparten sus aulas, así como asegurar que sus productos de investigación representen verdaderas contribuciones a la expansión de la frontera del conocimiento y a la resolución de necesidades de los diversos sectores sociales y productivos. Definir que, de qué manera pueden profundizar la labor cultural que lleva a cabo nuestra alma m a t e r En ese sentido, es por ello que la Rectoría de la Universidad de Sonora se ha planteado como necesario que las decisiones en torno A la determinación de sus políticas, estrategias y metas, cuenten con el sostén y apoyo de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Esta convocatoria este, se inicia en el proceso de consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. Se espera que, con la participación de la comunidad universitaria, egresados profesionales, asociaciones, asociaciones civiles, académicas, cuerpos colegiados y la sociedad en general, Participen en el plan de desarrollo institucional y, bueno, se trata de que sea incluyente este, este plan. Pues, para poder lograr este objetivo, la rectoría ha propuesto un plan de trabajo del cual,、eh, del cual partir y en el cual se establecen cuatro ejes y acciones de acción prioritaria en la que usted puede participar, usted que me está escuchando. Este, el eje número uno: formulación, formación de, de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social. El eje número dos, generación, transferencia y aplicación innovadora de conocimientos socialmente útiles. El eje tres, difusión cultural y artística y extensión de los servicios de relevancia e impacto social. El eje cuatro, gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente y con manejo responsable de los recursos otorgados a la sociedad. Usted p u e d e e s t a r con la convocatoria abierta, tiene usted desde abril 28 de junio. Y estará abierta, se estarán recibiendo propuestas hasta el 20 de septiembre del 2013, todo el mes de agosto y casi la mitad, un poquito más de la mitad del mes de septiembre. Puede usted encontrar mayor información en la página web de la Universidad de Sonora, www.son.mx, la invitación a participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. Y bueno, ¿Qué les parece si pasamos? Vamos a pasar a nuestro tema central, que en este caso l e llamamos Turismo Rural en Sonora, un turismo del conocimiento. Así es de que acompañenos.、Eh, con mucho gusto nos hemos encontrado con algunas notas、eh, de interés que precisamente refuerzan nuestra,、eh, nuestro tema del día de hoy, que es el turismo rural en Sonora, turismo del conocimiento. Fíjense que no hace, hace algunas semanas nos tocó incluso por aquí en su programa de radio Ingenio tener la visita de funcionarios de, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aquí en su cabina de radio, aquí con su servidor. Este, estuvimos por aquí a una invitada, Luz Karina Guerra, egresada de Biología de la Universidad de Sonora. Y, este, y nos vino a platicar sobre la importancia de la reserva de la biosfera, el, Pina, el Pinacate y el Gran Desierto de Altar. Recientemente fue considerado como patrimonio mundial.、Y、en ese sentido, pues es una región, se convierte en una región, pues ahora sí de interés y protegida a nivel, a nivel internacional. ¿Cuál es la característica de esta región del Pinacate? Está muy por allá, muy sonorense, por allá en el Gran Desierto de Altar. Digamos al noroeste, cerca de la frontera, cerca de Mexicali, bastante retirado de, nuestro, de nuestra ciudad. e s o n o es muy grande, ¿para qué le puedo decir? Entonces ahí tenemos una región volcánica, un gran escudo volcánico, una gran cantidad de cráteres, de volcanes, de, una, de diferente origen. Fíjense, hablábamos de cenizas volcánicas, tenemos estructuras volcánicas constituidas por, por, el, por cenizas, por arenas, por. Arcillas de origen volcánico, pero también de fragmentos de roca. También tenemos volcanes pues, este, con puro magma, pura lava、eh, y tapizados con una gran cantidad de gravilla también expulsada por esta zona. Pero lo más impresionante es de que tenemos un, unos ecosistemas en esta región del Pinacate impresionantes: una flora, plantas p、pues, u endémicas s e de la región que la hacen única a nivel mundial y qué decir de los organismos, de los organismos que la habitan. Aparentemente, un desierto, no para nada, para nada es un, unos ecosistemas únicos en el mundo, rodeados de inmensas dunas y, rodeado, y también colindando con un mar azul impresionante, que es el Mar de Cortés. Y bueno, esta zona está protegida y es, está, está, es, es monitoreada y hay proyectos de investigación también de nuestra Universidad de Sonora, aquí lo dimos a conocer también. d e s nuestra Universidad Sonora, ahí está la Escuela de Agricultura, está trabajando arduamente en, esta, en este enorme proyecto en el cual cerramos filas. Lo trascendente de esto, ¿sabe qué es? Pues es que es una región impresionante a nivel mundial y que seguramente con, es una magnífica oportunidad para fortalecer el proyecto de turismo, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo del conocimiento, del cual estamos precisamente platicando. Y para muestra un botón, nada más hablar de este impresionante sitio como es la del p i n a c a t e Pero déjeme decirle también que también un estudiante, Juan Julián Misael Montes b o a d i m e a presentó un estudio sobre el turismo rural en Sonora. Retomo esta nota también para mencionarles que hay algún, menciona、eh, Julián Misael que hay algunas.、Eh, problemas,、eh, hay deficiencia de infraestructura y escasa promoción, este, inseguridad, entre algunos de los elementos importantes por los cuales los, destino, los distintos lugares turísticos rurales de la entidad son poco visitados por los turistas. Fíjense. Entonces, el, en, este, en su estudio que hace, es este, producto de, una labor, de su labor académica, Hace mención que la investigación muestra que el turismo rural en Sonora es incipiente. Si bien existen algunas propuestas para impulsarla, aún quedan pendientes varias acciones a fin de mejorar la imagen y promoción del turismo rural en la entidad. Señala que e s p e r a incorporarse al mercado laboral, pues son temas realmente importantes para fortalecer pues, el desarrollo económico y el desarrollo sustentable de las comunidades rurales. Pues, es importante voltear a estas enormes comunidades que, que tienen e nuestro n país. Y precisamente en ese tenor, en esa preocupación que sabemos que es evidente con lo que está sucediendo con la Reserva de la b i o s f e r a d el Pinacate, otras reservas que tenemos en la de los Ajos de Avispe, una zona impresionante al, al noreste de nuestro estado de Sonora, entre otras más que vamos a comentar ahorita, pues、eh, vale la pena mencionar que debe de haber, ¿por qué no?, rescatar. De esta serie de, de nuevos elementos que se están arrojando para, la, para el análisis, para el conocimiento de nuestro Estado en materia de una de las fuentes alternativas más limpias, así está catalogado a nivel mundial, como es la industria del turismo. Y más, si es un turismo ecológico, si es un turismo sustentable, si es un turismo basado en el conocimiento, pues caray,、eh, de sobra sabemos. Que hay países como Costa Rica que le han apostado a la industria sin chimeneas, como es el turismo, y es uno de los países que les quiero decir más impresionantes del mundo, porque viven prácticamente de eso, del turismo, y todo porque tienen una región tan vasta, tan impresionante, como estructuras volcánicas, como rocas, como paisajes, como aventuras, que para qué les digo. Y bueno, en ese sentido nos permitimos rescatar, rescatar un, una propuesta y reforzar la propuesta, esta preocupación que existe. Que existe en nuestro, en nuestro estado. Y se trata precisamente de impulsar, promover el impulso de un turismo rural en Sonora, un turismo del conocimiento, en el cual la recreación, la cultura, la educación, la investigación sean los pilares fundamentales para detonar este desarrollo tan importante en las comunidades, en el sector rural. En este sentido, tenemos que unir, pues obviamente, esfuerzos. Las que generan el conocimiento, las que hacen investigación, así como nuestra universidad está estudiando las plantas y los organismos en la, en la reserva del Pinacate, pues también lo propio se está haciendo por investigadores de geología y paleontología de la UNAM y la Unison en la región de los dinosaurios por acá en Nacosari, Agua Prieta y Cananea. Pero también tenemos investigaciones sobre paisajismo y sobre culturas e y regiones paleontológicas en, en nuestro estado. Entonces podemos ir de la mano a las universidades. Las dependencias de gobierno, como la Comisión de Turismo del Estado de Sonora, los municipios, las instituciones a nivel federal y, ¿por qué no la iniciativa privada? Estos tres ejes fundamentales del desarrollo: pues, la exploración, el campismo, la aventura, el juego, conocer los ecosistemas, conocer la historia ecológica de nuestro Estado, la paleontología, la historia de la vida, la historia de la minería tan importante en nuestro Estado, la historia antropológica, Nuestros indígenas, la、eh, impresionante cultura que tenemos por los grupos indígenas en, en nuestro Estado a lo largo de la historia. Todo eso, señores, todo eso convierte a nuestro Estado en una de las vetas, como poseedor de una de las vetas más impresionantes, más impresionantes del, del país. Y que retomando esta preocupación, estas nuevas、eh, que, iniciativas que existen para detonar. Este proyecto de turismo rural en Sonora, un turismo del conocimiento, pues me, nos permitimos exponer su servidor. Ha estado exponiendo diversos aspectos en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales. Y les queremos mencionar que tenemos una, una hemos hecho algunos análisis de algunas zonas. ¿Por qué no de, de dividir al estado de Sonora en 10 regiones? En 10 regiones estratégicas que nos permita impulsar proyectos. Precisamente en forma integral en estas zonas. Como experiencia, pues ya tenemos la que está por el ciego en Puerto Peñasco y e s el Pinacate, pues tenemos desde una riqueza、eh, de la flora y la fauna en esta región, tanto marina como, como continental.、Eh, tenemos también todos unos ecosistemas impresionantes que son atractivos para un turismo internacional. Tenemos también infraestructura física c o m o hoteles y recreación en esta región. Y también tenemos riquezas minerales ahí, en fin. Hay un enorme, yo, yo, yo le, le dijera? un enorme potencial del conocimiento, conocimiento científico que puede ser de interés para las comunidades. ¿Y qué decir de la ya tan conocida región? q u Estamos e trabajando por allá en la zona de la región de los dinosaurios, en Dinosaurios Sonora Park, en donde estamos ya trabajando, ya se formó un comité Por allá en la región, en el municipio de Fronteras, donde está el Grupo México, donde está la Universidad Nacional Autónoma de México, la Unison, l u s ejidatarios de por ahí, la Asociación de Ingenieros de Minas, m e t a l u r g i s t a s y Geólogos de México, Comuneros, etc., é t e r a para impulsar proyectos también de desarrollo rural sustentable con un proyecto estratégico para que la gente vaya a visitar la región donde caminaron, donde vivieron los dinosaurios hace 70 millones de años. Una región impresionante que está en la reserva de los Ajos Bavispe, que está también la ruta del cobre, que abarca desde Cananea, ¿verdad? b i s b e de aquel lado, en la frontera. Que tenemos en Acosari, los yacimientos más grandes del país, los tenemos aquí, pero también tenemos una historia minera impresionante, la historia de la revolución, recuerde usted, fue en Cananea. En fin, hay un bagaje impresionante de historia, historia geológica, historia paleontológica, pero también historia antropológica de la región. Un turismo internacional que, si trabajamos en coordinación, seguramente se fortalecerán las condiciones de vida de la sociedad. Otra región, nomás para al azar, fíjese por decirles, Algunas tenemos la zona 10, que está por allá en la región de Álamos, un pueblo con una historia impresionante en la presión de la minería. Recordemos que fue tan importante este poblado por allá en la época de nuestra、eh, conquista española, que fue, fue este, una, una, se tuvo la Casa de Moneda ahí. Es un ejemplo claro de una bella historia que tiene nuestro país y sabe que está ligada a la minería también. Y actualmente hay empresas mineras que están extrayendo una vez más la riqueza natural, la riqueza mineral de esta región. También tenemos ecosistemas impresionantes que, si hacemos más o menos el mismo tratamiento que la región del Pinacate, vamos a descubrir otros ecosistemas diferentes. Pero no igual de impresionantes. Tenemos zonas subtropicales ahí, con una flora, unos ecosistemas impresionantes, una historia. Tenemos un play, una playa, un mar ahí, también de primer mundo. Que si lo trabajamos en forma integral y en, con una estrategia de investigación, educación, cultura, y、e、impulsamos este turismo del conocimiento, pues seguramente vamos a ir abriendo esta nueva beta, abriendo brechas. Para que nuestro estado, nuestro estado sea una potencia una potencia mundial en turismo, además de todos los proyectos que ya existen, ¿no?、Que、existen verdaderos esfuerzos por, por el, en los proyectos turísticos en el Estado. Pero hay más, lo mismo tenemos en la zona de la Sierra, que también puede ser la de Saguaripa, la de Aribechi, ¿verdad? Que es una región impresionante, un valle impresionante que nos permite, pues, ¿qué? E、impulsar también acciones. Lo mismo en la región de Caborca, lo mismo en la región que tenemos en, en San Carlos, que, te, que tenemos en b a h í a d Equino, la Isla Tiburón, entre otras cosas. Esa es una propuesta importante, retomando las inquietudes, las inquietudes de diversos、eh, actores, tanto académicos, también estos anuncios de que contamos con,、eh, con reservas,、eh, ya con patrimonio mundial,、eh, reservas ecológicas. Una buena oportunidad. Para impulsar este semestre, es decir, vamos a impulsar actividades de turismo rural basado en el conocimiento. Pues es todo lo que les traemos aquí en su programa de radio. Como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Su servidor le agradece Rafael Pacheco, le s agradece su atención y los esperamos dentro de ocho días. Como siempre, nuestro agradecimiento a Radio Universidad, y a n o v e Corrales, nuestro operador técnico. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio.